Gabón, buenas noches a todas y a todos los amigos eh, que estáis encerrados en alguna de las prisiones del País Vasco de Goalde. Gabón, a todas las personas solidarias que seguís el programa de La Pila, pues nada, pues deciros que después de una pausa, una pausa vacacional en estas Navidades, que hemos estado un poco dispersos, nos incorporamos, de nuevo al programa La Pila en este día 11 de enero del 2012 esperamos que a lo largo del año pues nos podamos encontrar muchas veces con vosotras y con vosotros a través de las ondas, de las ondas de Alamedi de esta radio alternativa que siempre emitimos en el punto en el 107.4 y cuyo teléfono para cualquier contacto para cualquier información, cualquier pregunta cualquier consulta es el 945-107 120 720 945 120 720 y bueno pues este programa va a durar una hora hasta las 10 de la noche que se ha sustituido nos sucederán los compañeros de Mendy. Mendiangora. Mendiangora. Bien, bueno, pues ¿cómo va a ir la cosa hoy? Pues con el acertijo correspondiente y después vamos a tener una pequeña entrevista con unos amigos, unos compañeros de Caixa Manigo, este chaval que está sufriendo lo indecible por eh, circunstancias muy ajenas a él, ¿eh? Eh, condenado a ocho años de prisión. Y bueno, nos van a contar un poquitín toda esa movilización, esa solidaridad que ha habido en Gasteiz. Tendremos noticias, tendremos pues algunos comentarios sobre la manifestación de Egin de sagun Videa de este pasado sábado 7 de enero. Y, y tendremos también pues algún comentario de alguna peliculita, de alguna poesía, algún relato. Todo eso para que este programa os sea lo más agradable posible. Lo más interesante y os, eh, eh, bueno, pues un poco seis adictos todas las semanas a seguirnos y a sintonizar con la problemática de las personas presas. Bueno, pues decíamos que el acertijo, el acertijo de todas las semanas, es el siguiente y dice así. 100 amigas tengo, todas sobre una tabla. Si no las tocas, no te dicen nada. 100 amigas tengo, todas sobre una tabla. Si no las tocas, no te dicen nada. Si hay alguien que averigua pues eh, la solución al acertijo, que nos llamáis al 945-120-720, nos dais la solución y si acertáis os daremos un regalito muy curioso y muy bonito. Bueno, pues aquí tenemos a los dos amiguetes que nos van a hablar eh, unos compañeros que brevemente nos van a contar eh, cuál es la situación de Caetza Maniego y las próximas convocatorias que hay para denunciar su situación eso es Gabón Oh, hola. Aquí estamos, hijito Joaquín y Gausta de Berchoco. A veces nos, nos oiréis aquí por la radio hablando de cosas un poco más, eh, con un poco más humor y cosas más graciosas, pero hoy hemos he venido a hablar de Cahit Samaniego. Como ya sabéis, este joven de 21 años eh, ha recibido eh, la citación, ya está en búsqueda y captura, eh, por la causa de haber roto una catenaria de un tranvía y luego después de la detención dentro de ese sumario metieron también eh, la pertenencia a Segui y pues, después de eso Ekaid se ve sometido a una, a una condena de ocho años. Sí, básicamente puede ir a la cárcel por ser por ser de SEGI. ¿no? O sea, la acusación son seis años lo que se le pide por eh, pertenecer a SEGI y el otro se quedaría en una anécdota, si no. Sí, es que además yo creo que eh, luego, pues además el juicio en donde se fue condenado, pues no también no, no reunía las siguientes garantías procesales y no ha quedado nada acreditado de la realidad de esas imputaciones que le han cargado sobre él. Sí, de hecho, eh, la prueba que había respecto a ser miembro de SEGI o no era que una extraña ese día recordó que tres años antes le había visto poner carteles dos o tres veces, eh, literal. Entonces, bueno, pues ahí está. Una prueba irrefutable. Eso es. Eso es. Y hay unas acusaciones bastante ilícitas, como por ejemplo ir a concentraciones de presos políticos, todas legales, y bueno, nosotros la eh, la lectura que hacemos sobre esto más que nada es, pues en el 2009, ¿no? En septiembre la la acción esa que se hizo para para que tuviera fuerza no después vino la, la noticia de que también era de Segui y por esa condena por ese hecho ya le han podido meter ocho años ¿no? quiere decir que si tiene 22 años pues para cuando salga ¿eh? y si tal como están las cosas que les olvidan a cumplir toda la pena pues se tendrá 30 años y le han robado pues gran parte de la juventud Bueno, esperemos que eso no pase, porque en la actualidad, no si no me equivoco, está en busca y captura, ¿no?, como habéis comentado al principio. Sí, está en busca y captura. Él, eh, mediante un vídeo, anunció que se escondía para visibilizar su situación y que tenía claro que él no podía evitar eh, la detención, pero que su intención era que se viera para que a los próximos no hubiese próximos o no tuvieran que pasar por esto, ¿no?, uh -huh. no hubiera más gente que tenga que pasar por esto. Uh -huh. Pues bueno, pues no sé si queréis comentar algo más o como compañeros del sí, eh, programa, ejemplo, igual queréis mandarle... Sí, por ejemplo, yo creo que en diciembre de finales la segunda quincena hubo una movilización muy importante en Gasteiz en solidaridad con CAI, eh, si os podéis contar algo de sí, cómo wow. se movió el tema. Sí, bueno, yo creo que más que nos tenemos que ir eh, a la noticia misma, ¿no? Eh, el juicio fue el año pasado y desde entonces pues CAI estaba en espera... A Eh, alegó la condena que le vino y estaba en espera de, de eso, ¿no? ¿Fue en enero? Eso es, fue en enero, perdona. Y después de eso recibimos la noticia y tenemos que subrayar no que después de recibir esa noticia pues la gente de su entorno, todo el mundo, empezó a moverse y de ahí dio pie a una encerrona en la, en la iglesia de Los Ángeles de, en la última semana de diciembre. Sí, fue bastante interesante porque se reunió también gente muy diferente, ¿no? Pues mi eh, eh, gente de Plázara, se reunieron jóvenes de, alrededor de Caix, se reunieron vercholaris, se reunieron no sé, fue sí obreros, sí, en ese sí. Sentido, pues porque, eh, porque había muchas agencias sociales. Sí, se vio, se vio también mucha gente Que, bueno que kaita al final tenía relación con mucha gente y también mucha gente que no tenía relación estaba dispuesta a ayudar no y luego pues se organizaron a las mañanas una serie de visitas pues eh, estuvieron los jóvenes estuvieron los movimientos populares feministas eh, los eh, creadores hortalles estuvieron sí. también los culturetas no sé sí. los sí, y creadores a artistas. las tardes a las tardes también se hicieron eh, distintas cosas no pues hubo un, un berchosa yo que fue bastante gente en la Jimmy Jazz se hizo un concieror de rap se hizo una punjac sesión se hicieron... Bueno, hicimos una semana bastante completita, a decir verdad. ya yeah. Y luego también hubo una manifa el que sábado. el sábado pues, de esa semana, concluyendo toda esa movilización, una manifa que arrastró pues posiblemente unas mil personas, porque fue una manifa pues, muy, muy, muy, muy grande. Sí, además era el día 31, si no me equivoco, es... y era bastante difícil. Sí, ya um, o sea, viejo. Tenía esas dif dificultades, ¿no? Un, un día 31 a las 7 o a las por ahí era y pero bueno, nos quedamos sorprendidos de cómo respondió la gente también y, y yo creo que eso, pues también hay que agradecer a toda la gente que respondió y que estuvo ahí ¿no? sí Eso es, y después de esa gran movilización como hemos dicho, eh, Kites dijo que se iba a esconder para visibilizar su caso y después de eso han venido también unas semanas dos semanas eh, han pasado desde entonces dos semanas y mediante la, la web y así se han abierto unos vídeos De ka explicando su caso también hay un vídeo cantando unos versos Sí, la de la web es ka chean punto wordpress.com eso es no sepa. y este sábado habrá una matriusca marcha eh, al principio se decía algo de unas cebollas al final lo que queríamos eh, lo que queríamos transmitir era las diferentes capas de solidaridad no que le vienen a uno tras recibir esta noticia entonces la matriz al, pri al principio ¿Qué sería matriusca que es los las muñecas rusas que, ah, ah, ah, que una diar. Entonces, esa capa de solidaridad ha ido creciendo esta durante estas semanas y el sábado habrá una, una manifestación a favor de los derechos civiles y políticos a las 7 desde Iparralde. Y luego también ha habido no sé si ayer o antes de ayer como una rueda de prensa, ¿no? En el Sí, era para anunciar eh, la, la manifestación de... Del, de este sábado. Sí, de este sábado eso es. Vale, pues si queréis añadir alguna cosita más. Bueno, eh, sin más, invitar a toda la gente a que se anime a venir y, y que ahí estaremos. Y ahí estaremos. <risa> vale, <ori>, <risa> y que no hablamos también en castellano, pero bueno, pues... No bueno, que decir algo, hay que decirlo. <risa> no hay que disculparse por eso. Vale, va. Venga, amor. Eskonderme por un tiempo para ayudar a que nadie más tenga que hacerlo y por lo que me cuentan, este escondense se pues está ayudando a visibilizar mi situación la de esas tantas personas y eso es lo que me lo que mantiene animado. Ekaizan maniago, hogeita bat urte. Sortzi urteko kartzela zigorra. Eskubide civil eta politiko eldefentzan. Urtarriaren amalauan. Matriuska martza! Lotu elkartasunari. a raíz de esta un planea en mi ilusión, Tomé la decisión de esconderme por un tiempo para ayudar... Bueno, pues empezamos ya con la sección de noticias, pero antes que nada, pues queríamos comentar un poco la, la manifestación que hubo este sábado en Bilbao. Sí, era con la campaña esa Erin de Sagun Videa por el derecho y el reconocimiento de los, de, de los derechos de las personas del colectivo de presos políticos vascos y presas. Y bueno, pues parece que, que sí que fue colosal como decían los organizadores y, y se dice que hubo pues unas 110.000 personas. Sí, los que estuvimos ahí fuera, los que estuvimos en Bilbo ese día 7, Pues no habíamos visto una concentración tan enorme de gente de manera que la Banifa pues eh, la, salvo el comienzo mmm, de los familiares y alguna pancarta que pudo hacer el recorrido por todo el trayecto de la calle Autonomía y, y luego el resto de la calle, el eh, Hurtado de la Mésaga, me parece que se llama esa, esa calle que es la eh, que continúa hasta el Ayuntamiento, bueno pues salvó la cabecera, mucha gente que habíamos llegado a la Plaza Zabalburu desde los coches que nos habían traído desde Vitoria, pues no podíamos avanzar porque es estaba toda, todo, todo todo lleno de gente y no era no había posibilidad de de hacer avances. Bueno, pues parece que, que eso a la cabeza iban los familiares de cientos de presos políticos que dejaron de ir a visitar eh, pues por estar allí en la manifestación, después estaban los de la iniciativa Miren Chinguidaria que cada semana pues se encargan de acercar a los familiares y amigos de los presos a las visitas y la pancarta de la convocatoria era eh, esta, tenía el lema descubíde Agusttie de quien Euscal presoóa que Euscal Herrira repra, repra, repatriate all Basque Prisoners. y bueno también decir que hubo comités de solidaridad con la, con la causa desde Madrid desde Aragón desde Asturias, Desde Galicia, desde el Estado francés, desde Castilla. Y parece ser que al final pues bueno se dio paso a la Bercholar y a Laia Martín y a la intervención de John Garay e Inés Osinaga en nombre de Indes Agumbidea, que pidieron pues lo primero un aplauso para el sacrificio de los familiares que no habían acudido a las visitas para estar en Bilbao en la manifestación y a todos los que hicieron que, que, eso, que la manifestación fuera colosal. Y bueno, sí. pues las reivindicaciones fueron que pues terminar Sí, perdona la... que te interrumpa, eh, Inés, pero también hubo un sacrificado, hubo un sacrificado porque hubo una muerte en la manifestación, concretamente, eh, esa manif... esa jornada festiva eh, terminó entristecida por la muerte repentina de un manifestante cuando después de terminada la eh, concentración se dirigía al autobús a para irse para casa, era un señor de Orereta. Y falleció posiblemente de un infarto de miocardio, tal vez la emoción, tal vez el agobio, tal vez todo eso pudo influir en que le fallara el corazón. Y nada, puedes decir que las reivindicaciones era terminar con la política de dispersión y traer a Euskal Herria a los presos con todos sus derechos. Eh, se exigió que se derogue la doctrina Parot y, y que con ella desaparezca la cadena perpetua con la que se castiga a decenas de presos. Y, la, y exigieron también la puesta en libertad de los presos que padecen enfermedades graves o incurables y la excarcelación de quienes han cumplido las dos terceras partes o las tres cuartas partes de la condena y en el caso del Estado francés que se aplique la libertad condicional. Sí, podríamos también decir que en ciert, es cierto que todos y cada uno de cuantos participaron en la manifestación no comparten lo hecho por todos y cada uno de los presos y presas políticos vascos. Pero también es cierto que la mayoría lo siente con una parte de sí mismos de un pueblo que ha dotado a su lucha de un significado bien claro. Había en Bilbao quien solo pidiera el cumplimiento de la legalidad penitenciaria y fue su presencia en la calle tan estimada como cualquier otra, pero había también muchos que se sentían unidos por un cordón umbilical al colectivo de encarcelados. Sería bueno saber qué lectura real hicieron desde la Moncloa, en Ajuria Enea, en Sabine Chea, de que la mayor movilización ciudadana de estas últimas décadas se haya producido precisamente en apoyo de las reivindicaciones de aquellos a quienes llaman terroristas. Podríamos decir que esta es la imagen de estos 110.000 eh, ciudadanos, es la imagen de un pueblo en marcha al que ya no se le va a poder poner freno. De esta forma se expresaba un veterano dirigente de la izquierda Bersale que completaba el recorrido de la manifestación acompañado de una exconsejera de Uscol Cartasuna. Y luego también yo os podría decir antes de dar paso a mi compañera Inés de que el caso de, de el Estado español es un caso que viene precedido por el caso de Irlanda, el caso de Sudáfrica, en donde concretamente para facilitar la pacificación de esos respectivos países se dieron pasos muy notables de liberación y escarcelación de los presos políticos de aquellos países. Pero no solamente en Irlanda y Sudáfrica, sino también actualmente en Israel, ¿eh? que ha habido un intercambio de presos entre un soldado israelí que ha sido puesto en libertad por los palestinos y unos 500 presos. ...políticos palestinos que se han puesto en libertad por el Estado sionista. También en Siria, en Cuba, el Mianar... ...es decir, que hay otros países que están dando ejemplo... ...de apertura, de reconciliación al Estado español. Bueno, de todas maneras, Israel no creo que de, tampoco sea un ejemplo de mucha apertura. Por menos se pone en libertad, sí. No serán otras cosas, pero ha puesto en libertad presionado con gustos y gustos... ...la ha puesto en libertad unos más de 500 personas... Claro, que son 7.000 los presos que hay, los 500 o 600 personas entre 7.000 presos, pues es un botón, pero bueno, es que aquí, aquí ni siquiera se ha dado ese paso. Y se le puede dar la vuelta además, porque es que la vida de un soldado israelí vale 500 vidas palestinas y eso es peligroso, pero bueno, hablas de diálogo y se entiende lo que quieres decir. Pues para terminar con el tema de la mani del sábado, pues decir que los convocantes han recurrido el auto de Marlasca por fraude de ley. Y es que hasta hace un tiempo la prohibición de las de las manifestaciones se dirimía en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que casi siempre pues acaba dando la razón a los convocantes. Pero ante esto, quienes tratan de impedir estas marchas han recurrido a la argucia de que asociaciones o particulares denuncien que la manifestación va a cometerse un delito de terrorismo o relacionado con él, para que así tribunales no competentes como la Audiencia Nacional sean quienes adopten la decisión saltándose las garantías y lo indicado en la Ley de Derecho de Reunión y Manifestación. Entonces, eh, lo que ocurre con esto es que los impulsores de, la, de las manifestaciones además no tienen ni siquiera derecho a ser escuchados porque el juez admite la denuncia de una asociación, pide informes policiales, recaba la opinión de la Fiscalía y decide sin permitir que los convocantes puedan explicarse. En opinión de los recurrentes, esto no solo vulnera el derecho a la defensa de los convocantes, sino que supone un abuso de derecho y fraude de ley, lo que hace que la decisión judicial se anula de pleno derecho. El recurso se detiene también en la prohibición que Marlasca hizo de que en la manifestación se exhibieran fotos de los presos. Pues en el recurso detallan sentencias que dictaminan que la exhibición de fotografías de presos no lleva aparejado una voluntad de descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas, ni tampoco de ello se deduce que en tal acto se loe a quienes aparecen en las fotografías. Entonces el recurso pide la revocación de la decisión adoptada. Y en cuanto a la orden para que la herchaña disolviera la manifestación de forma inequívoca, independientemente de la intensidad del incumplimiento y sin valoraciones complementarias, los recurrentes sostienen que ello vulnera la ley de policía autonómica que exige a los herchañas que se rijan por los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad. and Siguiendo con las noticias de Euskal Herria, eh, tenemos una cuando menos curiosa y es que Marlaska sitúa la Rano Belcha como símbolo de ETA al citar a cinco vascos. Eh, Marlaska considera que la Rano Belcha, emblema del reino de Nafarroa durante la época de Sancho VII el Fuerte, constituye un símbolo de ETA y así se lo ha hecho saber a los cinco vascos a quienes tomó declaración el lunes y a los que acusa de enaltecimiento del terrorismo, por la inclusión de esta enseña y la fotografía de una presa política vasca en un programa de fiestas de Herandio. Los vecinos de Herandio tuvieron que explicar al magistrado que incluyeron en la Rano Belcha por tratarse de un símbolo de la soberanía del reino de Nafarroa. Pero el magistrado había dado por hecho que se trataba de una enseña relacionada con ETA, a pesar de que se utiliza desde ocho siglos antes de que naciese esta organización. Y luego una... Eh, una de las preguntas que les hicieron eh, pues es sobre la relación con la presa que aparecía en la foto, que es Erika Bilbao, que además está en prisión preventiva, por, con lo cual ni siquiera está condenada por absolutamente nada. Y sobre esta cuestión pues los declarantes simplemente dijeron que se trataba de, de realizar una muestra de cariño hacia una persona privada de libertad y a la que todos conocían. Y querían. Y bueno pues De Escalerriada nos vamos a todas las cárceles del mundo y en concreto nos vamos a trasladar a esta campaña contra los malos tratos que se está llevando desde este pasado mes de octubre en las prisiones del Estado español. En el mes de octubre del 2011, alrededor de 50 personas presas en más de 20 prisiones del Estado empezaron una protesta coordinada y organizada por ellas mismas. Según la situación en la que se encuentran, cada cual ha decidido manifestarse en la forma que que más considera oportuna, desde el chapeo a la huelga de hambre indefinida o semanal. Además, estos presos han decidido que todos participarán haciendo un ayuno los primeros de cada mes. Esta campaña, eh, de la que ya hemos hablado muchas veces en este programa, es una llamada que hacen las personas presas para denunciar los malos tratos que a diario sufren dentro de las cárceles. Desde las torturas más atroces hasta la humillación más despiadada, todo se queda entre aquellos muros tras los cuales la sociedad obe obediente no puede ni quiere mirar. La reeducación y la inserción a través del castigo son una mentira disfrazada de pedagogía. Y si ya la falta de libertad y la construcción entre cuatro muros son algo inhumano, peores son las maneras a través de las cuales se imponen. Desde la tortura física a la moral, muchas son las herramientas en poder de los carceleros. Malos tratos significa tortura, abusos sexuales, palizas, pero también tener que esperar el permiso de alguien para tomar un medicamento o para tener la luz encendida de tu celda, tener que ver a tus seres queridos solo si te portas bien, ser infantilizado constantemente... No es casualidad que sigan siendo frecuentes los homicidios que en los medios de comunicación se traducen como suicidios y que son consecuencia de lo que se esconde tras las rejas. A todo esto quieren dar voz las personas presas en esta campaña. A todo esto está en nuestras manos darle eco desde fuera, con el apoyo y solidaridad que consideremos necesaria. La cárcel es un centro de tortura donde cada individuo es desnudado y alejado de sus afectos. Es la amenaza que se cierne sobre las desobedientes. Es el lugar que ayuda a reprimirnos y a someternos a la voluntad del Estado, ayudando a dividirnos en buenos y malos. No nos lo creemos. Quienes están dentro merecen con frecuencia más respeto por nuestra parte que empresarios y políticos que nos explotan, reprimen y roban a diario. Solidaridad para las personas presas en lucha contra los malos tratos. Libertad para todos. Bueno, pues este es uno de los múltiples panfletos que se han repartido. Durante también estas fechas navideñas este panfleto en concreto se ha repartido en las calles de Granada y bueno pues hace mención esta campaña contra los malos tratos pero también eso abarca un poco la totalidad de la problemática de las prisiones. Qué bonita música, eh, que nos está exponiendo. Bueno, pues qué os voy a decir, eh, nada, que hay una noticia del 8 de enero de este año en donde se hace referencia pues a esa lamentable corporación que se llama Los Mosos de Escuadra. Y digo lamentable porque su historia reciente está plagada de malos tratos a cantidad de personas. El año no empezó bien para Los Mosos de Escuadra. El mismo 1 de enero, un hombre moría en el hospital de Manresa por una parada cardiorrespiratoria después de haber sido detenido por la policía catalana. El caso se está investigando, pero el, canci el consejero de interior Felipe Puig, también de triste memoria, no dudó en respaldar una vez más la actuación policial. Y es que la llegada de Puig al mando de la seguridad de del Principado catalán es estratosférica. Durante el primer mes del 2011, de hace un año, suprimió el programa de seguridad contra la violencia machista. Eliminó el código ético de donde debería de sustentarse la policía para sus actuaciones. Eh, bien, pues bueno, el 23 de enero los Mossos tomaron el centro de Barcelona para desalojar sin orden judicial la Casa de la Vega, que era una casa de chavales y chavalas y personas que la habían ocupado porque estaba desocupada. Fueron identificados 418 personas que luego posteriormente fueron asueltos. Después de que cuatro personas perdieran un ojo en dos años a causa de las pelotas de goma, nueve agentes están imputados por ello. El cons la Consejería de Interior anunció la compra de un de fusiles EY.06 que disparan proyectiles similares a una pelota de golf. Eso sí, la novedad no ha supuesto la retirada de las pelotas de de goma. Ya que has hecho mención esas nuevas pelotas de golf, similares a pelotas de golf que, que de las que se está dotando en los mons de escuadra, también recordar que que el gobierno también se está preparando para la represión, el gobierno español, con nada menos que 100.000 bolas de caucho para disolver masas agresivas, como ellos le llaman, eh, y todas estas bolas pues irían destinadas a la Guardia Civil para este año 2012. No sabemos a qué masas agresivas se referirán, pero bueno, ahí está. Para esto siempre hay dinero, ¿verdad?, esas masas agresivas no hay más que verlas eh, concretamente en las fotografías de los de, de, de, de las fotografías de los fotógrafos que nos las sacan donde se ve cantidad de gente, pues muchas veces en las calles, en el suelo, eh, sin actuar, pero siendo golpeados por esta policía catalana que no es la única. Bien, eh, ¿qué os voy a decir más? Pues estas acciones desde la justicia, sin embargo, se han mostrado poco eficaces y ha habido alguna acción porque se han presentado bastantes denuncias contra la actuación bárbara. De, los, de algunos mozos de escuadra y aunque la justicia ha imputado y ha present y ha admitido denuncias sin embargo luego pues todo eso se queda un poco en papel mojado porque no se ve que haya un cambio de conducta de actitud en el procedimiento de estas fuerzas del desorden podríamos llamar <risa> Y una vez más os tenemos que hablar de Miguel Montesneiro, que bueno el último programa que hicimos aquí os comentamos que había recibido un indulto parcial eh, de parte de su condena y parecía pues que era inminente su salida. Pues no. Eh, como ya habréis escuchado, porque no sé por qué motivos eh, los medios de comunicación le están dando bastante bombo a, al tema de Miguel Montesneiro, eh, sigue en prisión y ha comenzado una nueva huelga de hambre. Eh, de hecho empezó el día 5 de enero y es como protesta, pues eso, porque tenía que haber salido ya hace muchos años. Eh, Miguel Montesneiro se puso ayer día 5 de enero del 2012 en huelga de hambre como protesta a un escrito recibido del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5, Eh, en el cual les dice que su fecha de salida es en el 2022, en el que dice que nosotros, eh, nuestro letrado, esta es una carta de la familia, ha pedido que le cuenten como preventivo los días que ha estado fugado, cosa que él no ha solicitado, en sus propias palabras. Obviamente a nadie se le ocurre pedir que le descuenten de preventivo lo que está ocurriendo lo que está fugado, pero bueno, es absurdo. Miguel está desesperado. La familia Pedimos un SOS nos cuentan a la sociedad y al ministro de Justicia para que interceda en la puesta en libertad de Miguel. Eh, después de que le concedan el indulto, como temíamos, siguen poniendo excusas y Miguel sigue allí dentro. Y tenemos el comunicado de Miguel Montesneiro que vamos a pasar a leer. Ayer día 4 me fue notificado que según el juez de vigilancia de Granada, el jurista del centro penitenciario de Albolote, tengo aplicados todos los tiempos en preventiva en todas las causas que he pagado y estoy pagando. A este señor jurista creo que lo razonable sería que me razone a mí en mi presencia estas condenas y todo cuanto le dice al juzgado de vigilancia penitenciaria pero por lo visto este señor tiene mucho trabajo y pocas ganas de aclararme mi condena. Desde hace 14 años llevo pidiendo que me razonen mi situación penal, pero ante mí me dan todos, todos la razón, que debo estar libre. Y se limitan solo a reírse de mí cuando manifiesta que yo pretendo que me abonen con una indemnización el tiempo que estuve fugado. Nunca hemos pedido esta tontería por no hacer otro calificativo de este comentario escriben los informes infinidad de cosas que nada tienen que ver con la realidad, como que fui indultado por causas militares. Debería tener mejores datos. Este señor jurista o lo que sea. Yo fui amnistiado, no indultado. Fue una amnistía que no llegué a disfrutar, pues debe de constar que no llegué a ser libre en ningún momento. O sea, me dieron por desertor el mismo día que firmé la amnistía. Pero ya es sabido por escritos que consta que este centro manipuló los escritos que yo mandé al Tribunal Supremo cuando dieron la reforma en el 96 tampoco se formuló lo que ordena la transitoria tercera del nuevo código penal que dice que todos los directores de prisiones deben mandar a cada juzgado para que tengan conocimiento de que deben reformar la causa que tengan con cada preso si es más favorable si es más favorable al reo que siempre debe ser oído el reo que debe hacer la reforma a cada juzgado o el último juzgado que dicte la última sentencia este centro a los tres años de haber salido el nuevo código mandó al primer juzgado que me condenó que hiciera todas las cuentas de mi condena este juzgado fue el que me condenó por participar en un motín en el 78 a tres años de prisión lo lógico es que lo haga el último tribunal sentenciador el máximo de años a cumplir por los presos comunes que no tuviesen causas mayores era de 30 años pero el nuevo código especifica bien claro que el máximo de años a cumplir es de 20 yo siempre pedí que me fuese aplicado de hecho límite de 20 por todas las causas anteriores al nuevo código penal Más 20 años por todas las causas posteriores al 96, o sea, dos bloques de 20 que harían un total de 40. Pues ninguna causa es mayor de 5 años, por lo tanto creo que 40 años es más que suficiente para saldar todos mis castigos. No sé quién es el culpable, pero de lo que no tengo ninguna duda es de que mandan informes que son falsos a quien les pide que aclaren mi situación penal. En la actualidad me están aplicando la doctrina Parod, que es pagar una condena detrás de otra. También dice la ley que han de juntarse todas las condenas a efectos de condicional, cosa que todavía no han hecho. Yo pago 12 años a pulso, día tras día, y después otros 12. ¿Dónde está mi condicional? Todo está claro, dos bloques de 20 años. Los que mandan los informes desconocen su profesión y se limitan a dañarme y a hacer mi, conden mi condena perpetua. Por ello denuncio sus actos ante toda la sociedad, incluyendo jueces, decanos y doctores en leyes, para que una vez leído este escrito lo examinen y que me digan si he cumplido ya mi condena y que no jueguen diciendo que yo pretendo una indemnización del Estado por el tiempo que estuve fugado. A partir de hoy me declaro en huelga de hambre y solo beberé un litro de agua diario hasta que acabe el señor jurista de juzgarme y de mandar datos falsos que no corresponden con la realidad. Y solicito a las personas que tengan conocimiento de leyes que se pongan en contacto con la cárcel de Albolote exigiéndoles una clara interpretación de mi condena y que dejen al margen las cosas personales que tengan conmigo por no acatar ni tolerar todos los abusos de los que soy testigo y les he reprochado, que son muchos y muy graves, incluso con muertes de por medio. Por estos abusos denunciados ante los directivos, soy continuamente trasladado de prisión a prisión y así llevo infinidad de años». Sin más, les doy eh, un saludo afectuoso a todas las personas presas que sufren los abusos del sistema carcelario. Atentamente y a su disposición queda este preso que nunca dejará de luchar contra la opresión directa o indirecta. Si me he de morir en prisión, no será suplicando ni de rodillas. También tenemos un comunicado que nos llega desde Zaragoza es la solidaridad con los 11 del Tejado y se está refiriendo a un centro social ocupado, Quique Mur, en la antigua cárcel de Torrero. El pasado 20 de enero del 2011 eh, tuvo lugar el desalojo violento por parte de las fuerzas represivas del Estado del CSOA Quique Mur, la antigua cárcel de Torrero liberada como espacio popular. En este desalojo, aparte del abuso de la fuerza y de poder por parte de la policía, se encausó a las 11 personas que en ese momento se encontraban dentro en un proceso judicial en el que El denunciante no es otro que el mismo Ayuntamiento de Zaragoza, el mismo que antes de la ocupación mantenía en completo abandono la cárcel. Diez meses después, ya tenemos constancia de las cuantías que tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento piden para los procesados. En concreto, la Fiscalía pide en torno a 1.200 euros a algunas compañeras y 1.440 a otras, y el Ayuntamiento más de 1.800 euros a dos compañeras y 1.500 a cada una de las restantes, lo que hace que el total ascienda a una cifra de entre 12.000 euros y más de 17.000 euros queremos remarcar el carácter de este proceso judicial caracterizado por la esencia del capitalismo ya que las cantidades exigidas son a condición de días de cárcel pena multa es decir si no se paga la cantidad será saldada con un ingreso en prisión mostrando así una vez más las desigualdades entre ricos y pobres y la manera de alimentar lo que tiene el sistema judicial desde el csoa Eh, Quique Moore queremos denunciar la ambigüedad de grupos políticos como la Junta Aragonesista e Izquierda Unida que tras el desalojo mostraron su disconformidad con la actuación tanto policial como política y ahora que ostentan el poder no reparan en mantener el proceso abierto para las 11 para los 11 del tejado y que de este modo apoyan directamente la mercantilización que llevan a cabo el sistema judicial de la libertad humana imponiendo penas multa que para las que no tenemos dinero suponen ir a la cárcel. Por eso llamamos a la sensibilización de la ciudadanía contra los gobernantes sean del signo que sean y que amparándose en la legalidad establecida se permiten golpear violentamente a través de sus mercenarios a movimientos ciudadanos que tienen como objetivo la liberación de espacios hacer actividades para el barrio de manera gratuita y sin pasar por el aro del consumismo y del capital no es ningún delito señalemos pues a quienes intentan ahogar estos procesos autogestionarios psoe culpable izquierda y chuuntarajoista aragonista. Vamos a dar paso a una lectura ya un poco poética, literaria, que nos va a leer Inés, y después yo haré una referencia a una película recién vista. De Carrasco a Aeroparque y viceversa... ...vas y venís con libros y bufandas... ...y encargos y propósitos y besos. Tenés gusto a paisito en las mejillas... ...y una fe contagiosa en el augurio. Vas y venís como un péndulo cuerdo... ...como un comisionista de esperanzas... ...o como una zafata voluntaria... ...tan habituada estás a los arribos... ...y a las partidas un poquito menos. ¿Quién iba a imaginar cuando empezábamos... ...la buena historia hace 28 años en un apartamento camarote donde no llega el sol pero vos sí íbamos a canjear noticia por noticia sin impaciencia ya como quien suma y cuando te dormís y yo sigo leyendo entre cuatro paredes algo ocurre estás aquí dormida y sin embargo me siento acompañado como nunca Bueno, pues hoy os voy a dar una descripción de un paseíto por las salas de cine de Vitoria, Gasteiz, en donde se ha proyectado y hemos visto la película El Abre. El Abre, con H, con h es una ciudad, El Abre, que está situada pues en Normandía, ahí junto eh, a Calais, junto a, al estrecho al estrecho de Calais, ahí con Inglaterra y eh, bueno, pues es un puerto muy importante de Francia, un puerto de contenedores de grandes navíos de mercancías y de gran difusión de de eso es de contenedores. Entonces Cuenta la película, es muy interesante, es, es como una fábula, es antes poco poético, bastante irreal, pero mm, quiere expresar eh, es, eh, toda la angustia de eh, los subsaharianos, de los africanos, que llegan a Europa por, todos los, por todas las vías de las más raras e inaccesibles, concretamente metidos dentro de contenedores. Con lo cual, pues en algunas ocasiones, pues mueren en el interior por falta de oxígeno, por falta de aire, por falta de condiciones. Entonces, ahí son detenidos un grupo de personas, hay un chavalito, un adolescente que viene en el contenedor, que puede escapar... Y ese chaval pues tiene la suerte de encontrarse con un grupo de personas, todas pues muy muy de la clase social proletaria, en un barrio proletario, que le apoyan, que le animan que organizan hasta un concierto para pagar el billete en un pesquero de un clandestino hasta Inglaterra porque en Inglaterra está su madre y quiere encontrarse con su madre allá en Londres es muy bonito es un, un, un hombre eh, con su mujer que le apoya luego están los tenderos del barrio está la panadera está el comerciante de frutas incluso incluso para para más Henryri, Pues está también es el policía bueno. Policía bueno, que por ejemplo hay aquí algunas amigas mías que se sonríen, pero bueno, la película así describe... Pues sí pues, que a... es irreal entonces la película. Sí, sí, ¿no? sí, es una poesía, una poesía. Ahí describe pues a un policía que se hace un poco el duro, pero que tiene cierta sensibilidad y mira para otro lado con el fin de no detener al chaval y posibilitar que el crío pues pueda coger un barco pesquero perdido pago de medio millón de, euro, de euros y poder salir rumbo hacia Londres donde encontraría a su madre. Una película muy bonita, Esta es hecha de por un finlandés, ha recibido algún premio, concretamente del Festival de Canes, y bueno, pues eh, ya que vosotros y vosotras que estáis en la prisión no podéis ir al cine, pues me permito eh, contaros un poquitín este episodio que es solidario y que es bastante emocionante y humano. de empezar con los relatos históricos que solemos traer de vez en cuando, pues eh, una noticia triste y es que ha muerto un chaval de 21 años en un centro de, de internamiento para extranjeros en Zona Franca. Sus compañeros de celda afirman que el joven pues pidió asistencia médica y que se la negaron. Parece ser que es la segunda muerte que se produce en este CIE de Zona Franca. ¿Pero Zona Franca de qué ciudad? porque eso Barcelona. es de Barcelona. Eh, la situación de hacinamiento y las precarias condiciones sanitarias y de asistencia médica ya han sido denunciadas por muchas organizaciones de derechos humanos. El síndic de greuges Rafael Ribó, denunció que en el CIE de Zona Franca se dan todas las condiciones para que tengan malos tratos. Incluso esta misma semana consta que que una persona ha sufrido una violenta agresión por parte de la policía allí. Y bueno, pues decir que los compañeros de este chaval, pues en, en, en como símbolo de protesta por lo que ha ocurrido, pues ese día no, no desayunaron no desayunaron un poco en muestra de solidaridad. Bueno, pues del libro de Erlans Cantabran, A Breve Memoria e Historia Subjetiva del siglo XX y XXI, traemos hoy eh, dos historias muy breves de los años 40. Una es de 1943 y es una frase que dijo el megaempresario norteamericano Henry Ford. Dijo, hay dos maneras de hacer que la gente trabaje, la necesidad del salario y el miedo a perderlo pues bueno me ha parecido significativo de pues eso ¿no? de cuánta, de cuánta gente se lucra pues con el trabajo el sudor de, de tanta gente y bueno unos pocos se lucran del, del sudor del trabajo de tanta gente y que sigue ocurriendo ahora y que cada vez peor además y ahora con esto de la crisis pues además pues nos aprovechamos un poco Y recortamos, hacemos reformas laborales y, y todo lo que se ha conseguido, lo, lo poco que se ha podido ir consiguiendo, pues se va a ir todavía más al garete. Y después traemos una, una historia de 1948 y es sobre un, un señor francés, Serge Klarsfeld, que buscó los nombres de los judíos franceses deportados a Alemania durante el régimen vichista, que estaban incluidos en un archivo de 1940. Pues parece ser que en 1981, siendo presidente de la República Francesa Mitterrand, nombró una comisión para localizar este archivo y y concluyó que había sido destruido en 1948. Pero es curioso porque en 1991, Klarsfeld encontró una copia del fichero en el Ministerio de Antiguos Combatientes y... Y se enteró de que quien había ordenado la deportación no era otro que el propio Mitterrand, que sin embargo pues murió en 1996 con honores y sin condena alguna. Siguiendo con las notas históricas os hemos traído también una noticia de un periódico del país en concreto eh, del año 92 que nos habla de que la Guardia Civil zanjó en 26 horas eh, un motil que se produjo en la prisión de Daroca en la que fueron retenidos varios funcionarios de prisiones por siete reclusos. Y la noticia, aparte de la noticia, decía así. Eh, fuerzas especiales de la Guardia Civil irrumpieron poco antes de las 5 de la tarde de ayer en la prisión de máxima seguridad de Daroca, en Zaragoza, y acabaron en segundos con el motín iniciado a las 3 de la tarde del viernes por siete reclusos. El cabecilla de la rebelión, que perseguía que perseguía la fuga de 15 presos, fue herido leve de bala durante el asalto. Antes del asalto, los amotinados habían herido en el cuello a un funcionario y liberado a otros tres, pero a cambio se habían hecho con dos nuevos rehenes que actuaban como negociadores. El subdirector de gestión penitenciaria, Ángel Yuste, y el juez de vigilancia penitenciaria de Aragón, Luis Pérez. «Os habla Pachizamoro, no quiero fugarme, solo pido dignidad. Si tenemos que matar, mataremos, y esto será un infierno». Así gritó Pachizamoro desde una ventana de la cárcel de este hombre de 34 años, condenado a 44 años de prisión y en la actualidad eh, muerto. A las 3 del viernes, Pachizamoro había quitado las llaves del módulo a dos funcionarios tras amenazarle con un pincho en el cuello. Después, con otros internos, entró en el módulo 1 y secuestró a dos guardianes más. Bueno, ¿y por qué contamos esta noticia? Pues entre otras cosas porque uno de los funcionarios que se retuvo en aquel año 92 era Ángel juste que eh, ha entrado en la Dirección General de Prisiones, ahora mismo ha sustituido a Mercedes Gallizo y pues eso, recordar que este hombre, por llamarle de alguna manera, pues eso, fue, ha sido funcionario de prisiones muchos años, era jurista en concreto y bueno, pues en ese año 92 tuvo ese incidente con Pachi Zamoro que aquí también queremos recordar que hemos hablado muchas veces de él y que era compañero de Sala, ¿qué Y también pues eso eh, un poco hablar ¿no? de, de dónde viene este Ángel Juste, que como ya decimos, eso eh, tiene una larga trayectoria de funcionario de prisiones y también en el año 91 era subdirector general de Gestión Penitenciaria que estaba Antoni Asunción en aquella época de director general de instituciones penitenciarias que como sabéis es la persona que, que empezó a aplicar el régimen inhumano FIES y bueno pues este hombre en aquel momento era la mano derecha de este Antoni Asunción y bueno pues es el actual director general de prisiones. Así que a ver qué nos depara este año. ya concluyendo esta horita que tan agradablemente hemos pasado con vosotras y con vosotros a través del programa de La Pila pues hay que despedirnos hay que deciros que hasta la semana que viene pero ahí va la solución de ese acertijo que os habíamos leído al comienzo de este programa 100 amigas tengo todas sobre una tabla si no las tocas no te dicen nada ¿Qué es? ¿Qué es eso? No os imagináis, no sabéis, ni idea, ni idea, ni idea, pues bueno, pues aquí resulta que es el piano, el piano porque tiene, eh, está sobre una tabla las teclas y eh, si no las tocas, pues esas teclas tan bonitas pues no te dicen nada. Bueno, ya nos están mirando aquí a través de los cristales nuestros amigos te del siguiente hora. del siguiente programa y de una manera muy simpática y muy educada nos están diciendo que que que, que, vayamos, que no vayamos, que estamos ocupando espacio y que es para ellos. Bueno, pues buenas noches y hasta la semana que viene, Yagur. Yagur. Uh.